Con paso de nubosidad por la tarde, viento flojo y con una máxima de 19 grados, ahora el termómetro de TeleElch indica 9,2 grados de temperatura. Y lo mejor es que a partir de mañana, Viernes Santo, los cielos seguirán despejados y suben las temperaturas. Hoy vuelve a Elche el presidente de la Diputación y candidato electoral Carlos Mazón, quien junto a Pablo Ruz visitarán el viejo convento de las Clarisas, después de prometer la compra del antiguo casino o el antiguo cine Capitolio, el tranvía urbano, el regreso de la dama o el futuro centro de congresos, ahora añadirá a esta lista alguna actuación para ese viejo convento de la Merced, que no ha tenido suerte desde que se marcharon las monjas de clausura, ...y quedó en manos del Ayuntamiento... ...poco se ha hecho... ...desde entonces para evitar... ...su grave deterioro... ...y mucho se ha hablado de su futuro... ...sin que los 300.000 euros por ejemplo... ...aprobados el pasado año por vía de urgencia... ...se hayan gastado para reparar... ...lo más degradado... ...¿a qué espera el equipo de gobierno?... ...a que el único monumento gótico que tiene... ...y está en propiedad municipal... ...se convierta en una auténtica ruina?... Mi Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios, quiero saber, quiero saber, Señor, quiero saber, quiero saber, Señor. Si he de morir. Pues en esto de cuidar del patrimonio, se ha demorado demasiado este equipo de gobierno, por ejemplo, las obras para consolidar la ladera del río y arreglar las grietas del Molí del Real por fin han comenzado después de varios intentos sin éxito, las obras se han adjudicado por algo más de 260.000 euros y se ha llevado a cabo ese estudio geotécnico para determinar las causas del problema. También hoy les contaremos eh, que, según un portal inmobiliario, el precio medio por metro cuadrado de una vivienda en Elche es de más de 1.100 eh, euros y, si hablamos de alquiler, la media es de 6,5. Las zonas más cara, la zona más cara es la portalada y la pedanía más barata, Peña Las Águilas. Hoy, además, les contamos que más de 350 alumnos del colegio Rodolfo Tomás Amper del Alte se han convertido en protectores del chorlitejo patinegro, una especie en peligro de extinción que habita en los humedales y en nuestras playas. En la crónica de sucesos, la policía local ha detenido a un hombre por quebrantar una orden de alejamiento. Entró a la casa de su cuñada para llevarse al perro. Los agentes le detuvieron y el detenido fue tan agresivo que uno de los policías terminó en el centro de salud por una patada. Y en la crónica deportiva, el Elche Club de Fútbol está preparando a conciencia el encuentro de este sábado... Frente a los Asuna, el jugador Fidel dijo ayer en rueda de prensa que están dispuestos a acabar bien, ofreciendo un buen juego esta temporada a la afición que se lo merece. Informativos en TeleElch Radio Marca. ...pues estos son los sonidos de la Semana Santa... ...Telelch continúa acercándoles en directo las procesiones... ...y anoche vimos más imágenes... ...por ejemplo en el trono de Pasión y Merced... ...y fue además la noche para los cofrades de luz... ...la crónica de hoy nos la cuenta Antonio Bazán... ...muy buenos días, ¿cómo fue anoche... ...y cómo será este Jueves Santo? Muy buenos días, miércoles santo el de ayer... Que fue la noche de los cofrades de luz. Cientos de ellos acompañaron a Mare de dulces de Bombes en su traslado a Santa María, lo mismo que al rescatado, que hacía su traslado desde el Sagrado Corazón de Jesús hasta Santa María, y al nazareno, que venía desde el asilo. Antes ya habían pasado por Plaza de Valls, Coronación de Espinas y Nuestra Señora de la Visitación, ambas imágenes de la hermandad de las jesuitinas, con más de 300 nazarenos. Entre las novedades de la noche, las nuevas imágenes de la hermandad de Pasión y Merced. María Magdalena y San Juan Bautista. que dan la idea de que el trono que va creciendo ya con cuatro imágenes y que todavía tiene que ir un romano y alguna otra imagen más, va a ser una de las más numerosas también y atractivas. Y el modo en que estudiantes sacaban al Cristo de la penitencia también fue llamativo. Un fallo en la estructura del del trono hizo que tuviese que decidir a última hora llevarlo sobre hombros sin las andas. También fue muy llamativo el espacio que la junta mayor de cofradías y hermandades dejaba en plaza de Baix para el paso de los tronos, mucho más estrecho que en días anteriores. La intención que los pasos se sintiesen algo más arropados por el público, que no hubiese tanto espacio en medio de la plaza de Baix. Mañana es jueves, jueves santo, Empieza nuestra madrugada particular. Comenzaremos la retransmisión mañana en Telehecha a las 8 y 20 de la tarde con el encuentro de Santísima Sangre de Cristo y María Santísima de la Salud, nuestra Virgen Blanca. La fervorosa hermandad de Nazarenos de la Efrajeción y Gloria con el Cristo de la Fe y María Santísima de la Esperanza realizarán también otro encuentro. Antes pasará la oración en el huerto, con ese huerto típicamente ilicitano y esa palmera que será también portada por los costaleros, no porque es un trono que va a rueda, pero sí por los cofrades de la oración en el huerto. María Santísima de la Caridad en la calle, con su nueva imagen, ya el año pasado la sacaba, de Ramón Cuenca Santo, después de aquel problema que tuvo con el incendio. Y para terminar la noche prestaremos mucha atención a la procesión del silencio, al Santísimo Cristo de la Misericordia, y en la cofradía del Santísimo Cristo de Zalamea. Se estima que mañana por la noche en las calles de Elche pueda haber perfectamente 60 mil personas alumbrando a sus imágenes. Bien, pues eh, evidentemente se refiere a este Jueves Santo. Hoy tendremos ese sangre y salud, la oración en el huerto, la fe y la esperanza, un trono que está, pues, son imágenes... Eh, que llevan muchos devotos, la caridad, la procesión del silencio, también seguida por una multitud, al igual que la procesión del cristet, de Cristo del Zadamea, muy arraigada en el pueblo ilicitano y seguida por una multitud de personas. Esto es lo que nos espera hoy, Jueves Santo. Pero nosotros continuamos y lo hacemos, pues...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 Elprogresoelche.com, Quintería La Merced, Vega Fibra, Ace Broker Group y Masini Cars patrocinan esta retransmisión con la colaboración del Ayuntamiento de Elche. Informativos en Teleelche Radio Marca. Pues continuamos, ayer entrevistábamos en el Ecuador de la Semana Santa aquí en el programa La Glorieta al presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, Joaquín Martínez, quien destacó la participación que dijo casi histórica que se está registrando este año. Aseguró que casi han duplicado los nazarenos y también han aumentado los costaleros y costaleras gracias a la incorporación de los jóvenes cofrades. Se está haciendo una semana atractiva para nuestros jóvenes pues sigue siendo, a pesar de ser posiblemente la celebración más antigua de la ciudad, con siglos de, de historia, pero sigue siendo una forma, una forma de expresar y una forma de sentir que sigue atrayendo a la juventud y nuestra zona santa en concreto, que es muy dinámica, pues creo que ha sabido ofrecer a los más jóvenes un, un espacio donde sentirse a gusto y donde reencontrarse con... Su devoción, con su fe, con sus creencias y también con su tradición y su forma de compartir junto con sus amigos y con sus hermanos cofrades todo este conjunto de, de iniciativas. Aseguró además que, a pesar de haber recuperado recorridos tradicionales, los cambios que se realizaron por culpa de la pandemia, algunos se han quedado, como el utilizar la calle Alfonso XII... Tres cofradías siguen por esa calle. Gracias. ...que también va a hacer uso de Alfonso XII... ...para llegar a, a la Plaza de Bay ...con la esperanza de que está la fe... ...en definitiva, la Semana Santa pues... ...a pesar de ser una celebración muy tradicional... ...es, es algo vivo y dinámico... ...con capacidad de atrasar las circunstancias... ...y Alfonso XII, que es una calle de gran amplitud... ...pues que ha visto... ...que es capaz de albergar a gran cantidad de gente... ...que acude a, a ver las procesiones... ...y por ejemplo, en otros recorridos... ...mucho más mucho más, más estrechos... ...que pueden ser más vistosos... ...tener una mejor fotografía pero no, no favorecen tanto la presencia de gente, el público. Además pidió disculpas por lo sucedido con el Viacrucis que al final no pasó por la calle hospital el pasado viernes, sino que lo hizo por la corredora, perjudicando a los hosteleros que tuvieron que retirar sus terrazas sin necesidad. Pero aseguró que la Semana Santa, a pesar de estos hechos que calificó aislados, está dejando un impacto económico de gran calado, en la hostelería ilicitana. Lamento que haya sucedido esto y que este comercio, estos comercios se hayan visto perjudicados. Pero como repito, me parece que con creces la Semana Santa eh, reporta muchos más beneficios para la hostelería que este inconveniente que lamento mucho y que eh, creo que ha sido una cosa anecdótica porque la coordinación entre la Junta Mayor y las semanas y el ayuntamiento para la tram la tramitación de los me debería decir cientos de permisos y autorizaciones. Eh, ha funcionado completamente con, con completa normalidad a lo largo de los años y de las décadas y, y creo que va a seguir funcionando así. También ayer entrevistábamos en la glorieta al nuevo presidente de la Junta Central de Usuarios del Vinalopó, Ángel Urbina, ...que ha cogido el cargo con ilusión... ...para poner en marcha un trasvase Júcar Vinalopó... ...reivindicado desde hace siglos... ...y bloqueado desde hace décadas... ...por el precio del agua... ...desde que se cambió la toma... ...ahora han llegado a acuerdos con el Ministerio... ...que van a permitir traer el agua del Júcar... ...y cerrar los acuíferos sobreexplotados... ...aseguró que su labor... ...es hacer comprender a los regantes... ...que cerrar los pozos... ...es garantizar estas reservas... ...de cara a un futuro... Es... Un trabajo farragoso, apasionante y ahí está la clave de toda la operación. Que se sepa entender que si paramos los taquíferos es para no perderlos y en un futuro tener reservas de la Y sobre el Tajo Segura, dijo que la batalla no está perdida y espera que el Ayuntamiento defienda los seis metros cúbicos que reclamaron los regantes y no los siete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 Dank u wel. Y también tuvimos aquí en el programa La Glorieta al director de los componentes para el calzado, Álvaro Sánchez, quien destacó el acto de presentación de las tendencias del invierno de 2024 que tuvo lugar la pasada semana en el centro de congresos. Aseguró que esperan buenas cifras para el sector de los componentes a pesar de ser un año complicado en lo económico. Pero mostró mucha preocupación de los empresarios ante la reforma laboral, ya que les deja... Poco margen para aplicar la figura del fijo discontinuo como siempre se ha hecho y que es necesaria por ser un sector, el del calzado y sus componentes, estacional, con demasiados picos productivos. La inspección laboral te obliga a que ese trabajador que anteriormente era fijo discontinuo, que trabajaba 10 pues, meses al año aproximadamente y dos se iba al paro, pues automáticamente ahora le tengas que hacer fijo, tengas trabajo o no lo tengas. Entonces, eso es un problema muy serio para las empresas porque hoy por hoy, que además no tienen actividad eh, productiva, digamos, porque realmente no hay cierta actividad debido a la situación económica que estamos viviendo, pues nos vemos con una carga salarial que tenemos que asumir, unos costes que tenemos que asumir y unos problemas muy serios internos dentro de las empresas. Nos trasladamos ahora al Altec porque allí más de 350 alumnos del Colegio Rodolfo Tomás Samped ayer se convirtieron en protectores del chorlitejo patinegro. Con ellos estuvo nuestra compañera Iciar Martínez y esta es su crónica. Muy buenos días, cuéntanos. Buenos días, Ross. Los alumnos del Colegio Rodolfo Tomás y San per del Altet han vivido una jornada muy distinta a la que están acostumbrados en el último día antes de las vacaciones de Semana Santa. Más de 350 escolares han cambiado las aulas por la playa y con guantes y bolsa en mano se han dedicado a limpiar toda la basuraleza de la arena. Una actividad que se realiza dentro del proyecto de custodia del chorlitejo patinegro, un animal en peligro de extinción que nidifica en el entorno. De la playa de la Altet. Con esta iniciativa se quiere que los más pequeños conozcan a este animal, su hábitat y estado de conservación y se conviertan en sus protectores. En definitiva, que conozcan la playa más allá de un espacio de ocio y disfrute, sino el lugar en el que crían especies como el chorlitejo patinegro. Gracias, ICIAR. Pues escuchamos al director del Paraje Natural Municipal, Claude Galván, y técnico medioambiental, Juan Carlos Aranda. Dentro de este proyecto que se está llevando a cabo en colaboración con la Sociedad Española de Ornitología y el Colegio del Alte, el Rodolfo Tomás y Samper, se pretende que los, los alumnos del, del centro conozcan a este animal, al cheletejo patinegro, eh, su, su, su hábitat, eh, su ecología, que conozcan el estado en el que se encuentra de, de conservación. Y es que ayer todos los colegios eh, terminaron sus jornadas culturales y actividades lúdicas eh, que se celebraron durante esta Semana Santa y también los institutos, porque hoy es el primer día de vacaciones. Ayer, por ejemplo, en el Instituto La Hoya alrededor de 400 alumnos participaron en la novena carrera por el Sáhara de la jornada cultural y solidaria que se ha llevado a cabo en este centro educativo de La Hoya. ...y el Ayuntamiento ha llegado a tiempo... ...y antes de que acabe el mandato del equipo de gobierno... ...ha logrado iniciar las obras... ...para consolidar la ladera del río... ...y reparar las grietas del Molí del Real... ...un edificio emblemático de gran valor patrimonial... ...los trabajos se, se han adjudicado por más de 260.000 euros... ...y se han iniciado tras el estudio geotécnico... ...que ha determinado las causas del deterioro de la zona... El estudio apunta que las grietas aparecidas en el molí se debían a un exceso de agua por filtraciones, fugas de la acequia mayor y por el mal funcionamiento además de los huecos de sus paredes, así como por la erosión del talud. Los trabajos se están centrando en la impermeabilización de la acequia... ...para evitar las posibles fugas que pudiera tener... ...en la ejecución del tacón de escollera... ...cuyo fin es estabilizar el muro... ...y en la construcción de dos terraplenes de cinco metros a cada lado... ...para proteger el talud y que no vuelva a ceder... ...en definitiva, se trata de proteger el talud... ...para que no produzca daños a la estructura... ...de este viejo molid del Real... Y cambiamos de asunto. Según un portal inmobiliario, el Metro Cuadrado en Elche está en 1.180 euros de media. La subida ha sido en un año de cerca del 10%, pero tenemos más datos. Nos los cuenta Marga García, nuestra compañera. Muy buenos días. Buenos días, Ros. En Elche el precio del Metro Cuadrado de la vivienda en venta está a 1.180 euros en marzo, según Un portal inmobiliario. La evolución indica que desde hace un año el precio se ha encarecido en cerca de un 9% y con respecto al mes anterior ha subido un 1%. Las zonas donde el metro cuadrado está más caro en Elche es la portalada, el centro, Ciudad, Jardín, Trabalón, Altavix Nuevo y la zona universidad. En cuanto a las pedanías, las más caras para comprar una vivienda son La Marina, Alzabares. La Hoya y La Galia. Por contra, los sitios con precios más bajos para comprar una casa en Elche son el Toscar, San Crispín y Carrús, entre las pedanías más baratas. Peña Las Águilas, seguida de Torrellano. En Elche Ciudad se encuentra, según este portal, en 1.123 euros el metro cuadrado y ha crecido un 10% en un año. En el conjunto de la Ciudad el Máximo Histórico se registró en enero del 2009, cuando estaba a 1.617 euros el metro cuadrado. Si hablamos de alquiler, de media el metro cuadrado está a 6,5 euros, ha subido en un año también un 10% y en el último trimestre un 1,5%. Pues precisamente conf la confluencia de izquierdas ha propuesto tres medidas para, re para reducir el precio del alquiler en Eiche. El candidato electoral Moisés García ha planteado que la Oficina Municipal de la Vivienda regule el precio del alquiler por metro cuadrado y que se cree pues, más pisos sociales, tanto para venta como para alquiler. Moisés García. Un parque público eh, municipal de vivienda con una inversión mínima del millón de euros anual ...tanto para mantenimiento como para ampliación... ...como bien digo es mínimo... ...pensamos que si las condiciones del municipio... ...pueden hacer que ampliemos este parque... ...con una dotación mayor se debe de hacer... ...y esto se haría en dos sentidos... ...tanto como para ofrecer viviendas con alquiler social... ...o para ofrecer viviendas mediante esta oficina de mediación... ...con estos precios que veníamos a ajustar". Y hace solo una semana la Fundación Elche Acoge inauguró un nuevo centro para personas que huyen de países en guerra. Ahora mismo dan allí asilo a refugiados de Ucrania y en solo estos días han conseguido pues, ampliar las plazas. Además de techo, allí les dan formación con el objetivo de que en un futuro sean personas totalmente independientes. Escuchamos a la coordinadora de Elche Acoge, Laura Hernández. ...entran dentro de la protección internacional y el asilo... ...son personas refugiadas que migran, migran aquí... ...en el caso de Ucrania y Rusia por el conflicto, por la guerra... ...y lo que hacemos es un acompañamiento... En, ...durante todo el proceso migratorio... ...hacemos un itinerario individualizado... ...y personalizado con la persona". Además, la Fundación Elche Acoge... ...ha puesto en marcha un año más... ...el campamento de primavera, es gratuito... Se inicia desde hoy y hasta el 9 de abril, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en el Rincón de las Culturas, ubicado en el barrio de Carrus. Escuchamos al técnico de Proyectos, Julián Pareja. La ruta ¿no? como un tren turístico, eh, que donde, el, donde el centro turístico de Elche nos, nos da mapas, bueno, etc., Y, ...y a través de esa actividad pues van conociendo la ciudad... ...luego también vamos a, a hacer una actividad de rugby... ...con el club de rugby de Elche... Para, ...también para fomentar los deportes minoritarios... ...y a través de esta actividad... ...pues se coge otro hábito de deporte". ¿no? Y abrimos la página de sucesos para contarles... ...que la policía local ha detenido a un hombre... ...por quebrantar una orden de alejamiento... ...y agredir a los agentes, su cuñada... ...fue quien alertó a la policía... ...se lo encontró en el interior de su casa... ...para llevarse al perro, entró con sus llaves... ...y la cuñada al ser sorprendida, le recriminó... ...que estaba quebrantando la orden de alejamiento... ...aunque él hizo caso omiso... ...fue entonces cuando la patrulla local... ...lo encontró ya en la calle, a escasos metros de la vivienda... ...y con una actitud violenta... ...confirmaron que tenía una orden en vigencia... ...por lo que procedieron a detenerle... ...y este empezó a propinar patadas a la policía... ...de hecho, uno de ellos... ...tuvo que asistir al centro de salud... Finalmente, el implicado fue trasladado a las dependencias policiales. Y los cines Oveón incluyen películas oscarizadas y las más destacadas del cine europeo para este segundo trimestre del año. Ayer se presentó la programación. En cuanto a las sesiones gratuitas, pues... ...hoy jueves santo a las 7 y media y 8 y media... ...se presentará el corto dirigido por Víctor Campos... ...entre palmeras... ...una historia enmarcada en Elche sobre un palmerero... ...con un entorno familiar asfixiante del cual quiere escapar... ...y el 20 de abril se va a exhibir el documental La Selva de Cristal... ...producido por la fundación ilicitana Oxizonia... ...dirigido por Gerardo Olivares y protagonizado por Arturo Valls...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 para vivirlos y disfrutarlos La glorieta con Rosmarie Alonso Quedan cuatro minutos para llegar a las ocho y media de la mañana y nosotros continuamos y lo hacemos después del relato informativo con la crónica deportiva. Hoy nos está contando Paco Gómez eh, las declaraciones que realizó ayer el jugador en rueda de prensa Fidel, quien aseguró que se están preparando a conciencia. ...que fue un acierto renovar al entrenador... ...y traer a Sebastián Becasese, el nuevo técnico... ...y que lo que importa ahora es el próximo encuentro... ...frente a los Asuna, van a intentar hacer un buen juego... ...ganar, eh, conseguir una victoria... ...y no sería la primera, sino que continuarán... ...también muy concienciados en terminar esta temporada... ...con buenos resultados, porque dijo que la afición... Se lo merece, así que vamos a escuchar esas declaraciones. Vamos a dar paso a la crónica de Paco Gómez. Muy buenos días. Hola, buenos días. Penúltimo entrenamiento del Elche Club de Fútbol previo al partido frente Osasuna de Pamplona. El equipo está preparando a conciencia ese partido. Ayer Fidel en rueda de prensa reconocía que los jugadores no han estado a la altura de las exigencias esta temporada, pero que sin embargo piensan que van a conseguir terminar bien, que están Muy ilusionados con este final de temporada, que la clave es acabar bien la liga y que la afición esté orgullosa, orgullosa de los futbolistas para que esté enganchada la próxima temporada. Un Fidel que reconocía que Osasuna será difícil, pero es cierto que pueden llegar más frescos por aquello de que Osasuna jugó el martes. Un partido muy largo, hasta con prórroga incluida para clasificarse a la final de la Copa del Rey. Fidel. Vienen de un desgaste muy importante, como el que tú has dicho, pero llevan una euforia y ahora mismo y creo que están en un momento pf, precioso, ¿no? He ido a ese campo después de haber ascendido en segunda división y y habían cedido tres días antes, me pegaron un baile terrible. Sabemos que, que es un campo que aprieta, que es un campo que, que van a tener una fiesta seguramente eh, eh, durante todo el partido, porque su afición es una afición que está muy encima también, que, que tienen una comunión con el equipo muy buena. Pero bueno, creo que tenemos cosas positivas. Creo que el partido de ayer en la prórroga eh, a nivel físico les puede dar, les, puede, les, puede, les va a influenciar seguro. Nosotros tenemos que, que intentar hacer un partido eh, muy físico, muy largo, creo que el otro día... Hicimos un partido eh, a nivel físico bastante bueno contra el Barça, pero sabemos que, que bueno, ese segundo gol no nos hizo mucho daño. Intentar sumar eh, cosas positivas que hicimos contra el Barça, dar un pasito más con balón, eh, jugar un poquito más eh, en esas transiciones en campo contrario, donde ellos sí que pueden dejar un poquito de espacio a las espaldas, ser más precisos y, y bueno, jugar nuestras armas, porque creemos que, sobre todo con el partido que ellos han tenido a nivel físico, podemos llegar mejor que ellos. Que no quiere decir ne, absolutamente nada. Sabemos cómo es esto de fútbol. Ayer jugaron 11-1, te pueden sacar 11 diferentes el sábado porque aparte es un equipo que rota mucho, que hace muchas rotaciones, entonces pues bueno, veremos el sábado. ¿no? Lo que sí te digo es que nosotros estamos totalmente convencidos de que vamos a llegar preparados y que vamos a hacer un buen partido en Pamplona. Para ese encuentro, Becas S va a contar con las altas de Lucas Boyer, de Papecheik y de Rocco. Sin embargo, pierde a Carmona, que estará entre mes y medio y dos meses en el dique seco, con lo que prácticamente se pierde lo que resta de temporada por esa lesión muscular. Hasta luego. ...gracias Paco y lo que son las cosas... ...nos enfrentamos este sábado frente al finalista de la Copa del Rey... ...el Osasuna... ...y ya sabemos eh, quién es el otro finalista... ...ayer en las semifinales el Barça cayó derrotado... ...pues también por goleada... ...los cuatro goles que marcó al Elche Club de Fútbol... ...pues se los marcó ayer en las semifinales de Copa del Rey... ...el Real Madrid... ...que ganó por cero goles a cuatro... ...y además haciendo una segunda parte espectacular de Buen Juego. Nosotros cerramos con esto la crónica deportiva... ...para abrir la crónica meteorológica... ...que es muy importante porque seguimos paso a paso... ...la predicción del tiempo para esta Semana Santa... ...y de momento nos esperan lluvias... ...hoy tendremos estabilidad atmosférica... ...y a partir de mañana viernes santo...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 Muy buen día. las altas presiones sin garantizando la estabilidad atmosférica con noches frías y es que durante esta madrugada aquí en la estación meteorológica de Telaells Hemos alcanzado una mínima que ha rondado los 9 grados y en el sur del Camdeyes la temperatura ha bajado hasta los 5-6 grados. Hoy tendremos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, por la mañana cielos prácticamente despejados, pero por la tarde comenzará a llegar nubosidad sobre todo de tipo alto, algunas nubes de tipo medio, viento en calma por la mañana, a partir de mediodía se activará el viento flojo de componente este, rachas en torno a los 20-25 km por hora y para hoy las temperaturas máximas de nuevo rondarán los 19 grados. Mañana, Viernes Santo, marcado por una mayor estabilidad atmosférica, con cielos despejados, viento en calma por la mañana, flojo de sureste a partir de mediodía, comenzarán ya a subir las temperaturas diurnas, máximas en torno a los 20 grados, mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajarán hasta los 9 grados. Por lo tanto, una noche relativamente fría entre sábado y domingo de resurrección avanzará una masa de aire cálido que reforzará aún más la estabilidad atmosférica con cielos despejados y garantizará el ascenso de las temperaturas. Para el sábado de gloria alcanzaremos los 24 grados, el domingo de resurrección los 23 grados, estabilidad atmosférica que nos seguirá acompañando de cara al lunes de mona con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto y temperaturas en torno a los 24 grados.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 101.4, Tele-Elche, Radio Marca. Cinco minutos pasan de las ocho y media de la mañana. Es momento de saber cómo se está circulando por las calles de Elche. Suponemos que hoy, primer día de vacaciones de los estudiantes... Y el tener los colegios cerrados y los institutos, suponemos que el tráfico no estará agobiado. Eso nos lo va a contar Andrés Fuster Selva, a quien saludamos. Muy buenos días, Andrés. Buenos días a todos, buenos días, Rosmarie. ¿Y cómo está el tráfico en estos momentos? Pues tienes razón, por los centros escolares de vacaciones, hasta ahora la circulación es, flu es absolutamente fluida en toda la ciudad. También teniendo en cuenta que ya mucha gente ha cogido, ha cogido vacaciones este jueves. Y tenemos una gran noticia. A partir de ya, prácticamente ya, se puede circular por la calle Federico hacia Lorca, que ha sido abierta al tráfico. Ya Han terminado las obras y podemos volver a, a disfrutar de ella. Para el jueves santo tenemos varios cortes de calle eh, a partir de las 6 de la segunda tarde, sobre todo a que sigue el corte de calle del Camino del Gap. ...que es eh, la procesión de salir sale el huerto... ...se contará también el tráfico rodado del puente Canaleja... ...que se a partir de las 7 y media... ...a las 8 y media se contará el tráfico en la plaza de San Juan... ...y a partir de las 21 horas se contará el tráfico rural ...se el puente de Teresa y el puente de Altavira... ...recomendar llevar cuidado con, sobre todo estas noches... ...con la circulación, circular con tranquilidad... ...no beber alcohol, no distraerse con el móvil y disfrutar de la semana santa que nos queda. Buenas tardes, buenos días. La Glorieta, con Rosemary Alonso.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 ...101.4... ...Teleelch, Radio Marca. Bien, pues después de conocer cómo se circula... ...y sobre todo, esa importante noticia... ...que nos ha adelantado Andrés Fuster... ...desde la sala de control de tráfico... ...del Ayuntamiento de Elche... ...ve que la calle Federico García Lorca... ...pues han terminado las obras... ...se ha cumplido las previsiones... ...antes de lo previsto... ...así que el tráfico en esa zona de la ciudad... ...ya no estará tan complicado han terminado las obras y se han abierto ya todas las manzanas que estaban cerradas y afectadas por estos trabajos de renovación de alcantarillado y de la red de agua potable de Aigües de También hay que tener muy en cuenta... Esta tarde se cierran muchas calles del centro y sobre todo los puentes porque son las procesiones y además multitudinarias, se espera una avalancha de gente porque estamos hablando de procesiones muy arraigadas como la esperanza, la oración en el huerto o el silencio. ...o el Cristet, el Cristo de Zalamea... ...hasta bien entrada la madrugada... ...después de conocer eh, los datos sobre el tráfico, importantes... ...ahora en estos momentos está apaciguado... ...se nota que ya no hay colegios, que no hay institutos... ...que se han cogido vacaciones, no solamente los estudiantes... ...sino muchos de ustedes, estaban hoy de vacaciones... ...vamos a hacer un repaso a la prensa nacional... ...hoy en portada, todas las portadas recogen pues... ...la goleada del Real Madrid, 0-4 ante el Barça... ...y alcanza la final de Copa del Rey... ...así es como lo dice el diario El País, El Mundo... Destino del Madrid en el Camp Nou para llegar a la final y también incluyen otra noticia y es que los clubes se rebelan contra el arbitraje, no puede ser tan malo. La gran mayoría de los equipos coinciden con la Liga en cambiar el sistema tras el escándalo de Negreira y recuerdan, les pagamos 30 millones al año y la razón titula ...una goleada que vale una final... ...el Madrid liderado por Benzema... ...remontó a lo grande la semifinal de Copa del Rey... ...en el Camp Nou, 0-4... ...el equipo blanco fue muy superior... ...al líder de la Liga, al Barça... ...esto es en cuanto a información deportiva... ...pero hay otros asuntos... ...el diario El País... ...la fotografía de portada la dedica a la visita... ...que realizó Pedro Sánchez a Roma... ...y que fue recibido por eh, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Y titulan, en esta fotografía titular en clave nacional, Sánchez alienta el acuerdo entre Sumar y Podemos. El presidente rechaza las insinuaciones de Pablo Iglesias y le corrige. Lo que deseo es que encajen todas las piezas del puzzle. Hay más noticias en el diario El País. Lo de Ana Obregón, que dice madre en el registro Abuela Biológica, que el número de alumnos repetidores aumenta con fuerza y que los papeles confidenciales que Trump se llevó complican su futuro judicial. El entorno del expresidente siembra dudas sobre la acusación y la fiscalía. Esto es en cuanto a la portada del diario El País. Vamos a ver el ABC que nos trae hoy en portada, pues ha escogido también un tema judicial archivado el de la gamberrada dice una gamberrada nada más la fiscalía archiva la denuncia contra los alumnos del colegio mayor elías auja al no constar que ninguna de las mujeres haya denunciado los hechos y no existir delito de odio el alumno señalado como instigador perdió la beca y tuvo que dejar la universidad en madrid Y otro de los temas que recoge en portada el Tribunal de Cuentas cuestiona campañas de financiación como la de Yolanda Díaz. Insta a reformar la ley para definir claramente los crowdfunding y reclama extender las limitaciones a las entidades vinculadas a los partidos políticos. La vicepresidenta busca recaudar 100.000 euros para sumar antes de concurrir a las elecciones. Y del ABC nos vamos a la portada del mundo. La guerra en la izquierda, por sumar, pone siete gobiernos del PSOE en riesgo. Las tensiones entre Podemos y los partidos que apoyaron a Yolanda Díaz se disparan en las comunidades ante las elecciones del 28M, entre escisiones, reproches y acusaciones. También nos dice que Ayuso advierte a Almeida que no es favorable a meter en las listas a los exconcejales de ciudadanos. Más asuntos nos trae un reportaje histórico sobre Pablo Picasso. Dice En el año Picasso dice que este pintor malagueño era libre y hacía lo que quería, no era un dictador. El nieto del pintor defiende su figura ante los intentos de cancelación en el 50 aniversario de su muerte. Su obra le mantendrá en el trono de la pintura y el aniversario pasa de puntillas por ...el Reina Sofía... ...hay más noticias... ...importantes como que el Gobierno... ...justifica las prejubilaciones de oro... ...y el ERE masivo... ...en Ford... ...la multinacional aspira a ayudas millonarias... ...de fondos europeos... ...para el vehículo eléctrico... ...y nos queda por... Eh, ...conocer... Eh, ...los titulares del diario... ...La Razón... ...dice... Eh, ...le dedica La Razón al aniversario, el 50 aniversario de la muerte de Picasso, un artista ahora cuestionado. También dice que una diputada, Cina Yolanda Díaz, salva el plan del PSOE con la ley del solo sí es sí. Los socialistas imponen sus plazos para aprobar la reforma y se mantiene la división en Podemos. Logran limitar el plazo de enmiendas al 10 de abril para aprobarla el día 20 de abril. También nos habla de Ceijó, que confía en teñir de azul los territorios que se resisten al Partido Popular, cree en la remontada y se reivindica como única alternativa útil. En cuanto a Trump, pues que arremete contra la injerencia electoral y Estados Unidos no se va al infierno, dice, entre comillas, y la Unión Europea mantiene las compras de gas licuado ruso y España las aumenta. Y además también en política internacional, otro asunto en portada La Razón nos trae. La presidenta de Taiwán se reúne con McCarthy a pesar de las amenazas de China. Son los titulares de este Jueves Santo, 6 de abril, en un día en el que la mayoría de ustedes están ya de vacaciones.